Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Gremios, docentes y organizaciones sociales se pronunciaron con respecto a la represión que llevó adelante el gobernador Gerardo Morales y a los reclamos salariales de trabajadores y trabajadoras de la provincia de Jujuy. En Formosa, la solidaridad con el pueblo jujeño no se hizo esperar. En diálogo con la nueva, Nilda Patriz Patiño, secretaria adjunta del gremio docentes autoconvocados, contó el plan de lucha. Este 22 de junio, el gremio de los docentes autoconvocados se suma al paro nacional docente contra los gobiernos que reprimen, procesan, encarcelan y quitan derechos, por los jujeños, por la jujeña por las provincias en lucha, por un salario igual a la canasta básica. Ni un docente pobre en Argentina, porque la lucha de los docentes jujeños empezó por salario. En el medio salió una reforma constitucional, que hay que decirlo, tuvo el voto unánime del Partido justicialista y de Juntos por el Cambio donde se intentó frenar la protesta limitándola derogando el derecho a protestar por todas esas provincias que están luchando, la provincia de Santa Cruz la provincia de Salta con también un gobernador que intentó una ley anti piquete que reprimió y encarceló a los docentes, por los compañeros misioneros que también están protestando en silencio porque los medios no toman esta noticia, por toda esa situación los docentes formos Seños, nos sumamos al paro nacional docente y repetimos la consigna abajo la reforma, arriba los salarios quien hizo lo propio fue el partido obrero que rechaza la reforma antiobrera de Gerardo Morales escuchamos al referente Fabián Servín rechazamos la reforma constitucional, no, no desde ahora sino desde el primer momento vemos también los Jujuy como un ensayo que si prospera Este nivel de represión y de eliminación del derecho a la protesta social es algo que después puede generar un contagio en el resto de la provincia, bueno, incluso nacionalizar. Tomamos en cuenta también que Morales es un presidenciable. Nuestro rechazo total a la reforma de la constitución y, obviamente, al estado represivo que se instaló en Jujuy. Acá en Formosa nos tocó, digamos, vos sabes, en este proceso electoral, a levantar la denuncia. Ya lo hicimos el día de ayer, con una radio abierta, una concentración, y bueno, mañana también nuestro cierre de campaña va a estar muy presente esta denuncia al gobierno de Morales. ¿Sí? Porto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.